los viernes a las 21 horas se presentan Las Boludas, del gran autor argentino Dalmiro Sainz, protagonizada por Yamna Chedi y Alejandro de Gasperi, bajo la dirección y puesta en escena de quien les habla, Florencia Goldstein. ¿Dónde? En Espacio Urbano, Acevedo 460. Entrada 60 pesos. Informes y reservas al 4854-2257 o por Facebook a Las Boludas Teatro. ¿Qué estás esperando? Quedan muy pocas funciones. Imperdibles.